Guillermo y yo somos miembros de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Madariaga, Provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Eh, desde hace alrededor de tres años la Comisión forma parte de una experiencia regional con otros organismos de derechos humanos, el Grupo Jóvenes y Memoria de General Lavalle, la Dirección de Derechos Humanos del municipio de La Costa, al PDH regional Tuyo Sur, colectivos culturales de la región, en fin. Aparte de compartir un punto de vista y una lucha eh, común por los derechos humanos, nos une eh, en esta región el hecho trágico de haber sido en las playas de desde San Clemente hasta Villa Gesen, donde fueron apareciendo los cuerpos arrojados de los compañeros desaparecidos, víctimas de los guerra de la muerte y que fueron sepultados en tumbas NN en un nuevo procedimiento desaparecedor en los cementerios de General La Valle y Madariaga que en ese tiempo Pinamar era pertenecía a Madariaga no estaba subdividido el el partido y, este, y en, por lo tanto el cementerio es a Madaria, en Madariaga, y Villa Gese, en Villa Gese sí había cementerio. Bueno, a través <coughs> del, del director de la Costa de Derechos Humanos del municipio de la Costa, y de Ana María Cariaga, fue, es ex detenida desaparecida, e hija de una de las madres de Plaza de Mayo, cuyo cuerpo apareció en la costa de, de Santa Teresita, Esther Palestino de Carriaga, junto a organizaciones latinoamericanas, se decide realizar un encuentro virtual que tuvo lugar justamente ayer, 31 de agosto, en conmemoración del 30 de agosto. Está instituido como el Día Internacional del Desaparecido y fue promovido justamente el que se considerara un día internacional del de, de la desaparición forzada por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos y, de y Desaparecidos la famosa FEDEFAM, en, conocido entre nosotros y bueno y esta fecha fue instituida por las Naciones Unidas hace 10 años entonces 30 de agosto, día internacional del desaparecido Este breve panorama, Hernán, nos da pie para definir qué se entiende por desaparición forzada. El arresto, la detención, el secuestro, o como dice la ley, cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de agentes del Estado o llevada a cabo por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o aquiescencia del Estado. Bueno, y diríamos nosotros, la situación más difícil de soportar para las familias, así como lo afirmaron varias de sus voceros en el encuentro de anoche, ya sea para el entorno estrecho y cercano a la desaparecida, al desaparecido, o el de la comunidad toda a la que ellos pertenecían. Ese crimen negado sobre el cual el Estado no aporta ninguna información, y a partir del cual, en general, las familias que denuncian y buscan a sus seres queridos son perseguidas o secuestradas, desvalorizadas, manipuladas, engañadas, terrorizadas. Entonces, la desaparición forzada es considerada un delito en el que la tortura psicológica resulta permanente y sin término, y se siente así, a pesar que la desaparición haya sido cometida hace más de 10, 20, 40 años, como lo han expresado en este encuentro las intervenciones de numerosas familias. Bueno, eh, eh, aclaración, la ley argentina a la que se refiere Ana, es la ley 26.298 del 2007. En esta ley se, es la que se aprueba la Convención Internacional de las Naciones Unidas para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Ese es el título, ¿no? De diciembre de 2006. Y que notablemente, dicen dos especialistas franceses, recién entró en vigor en el 2010 y fue firmada solo por 63 países miembros de las Naciones Unidas no llega al tercio de los miembros de Naciones Unidas, con notables ausencias como en los Estados Unidos, Inglaterra, China, Israel, Rusia, etcétera Digamos, esto es bien significativo inclusive con lo que cuesta este la lucha contra la desaparición forzada. Eh, la desaparición forzada en nuestra patria fue esa tecnología, el eje de la herramienta fundamental el delito en que todos los derechos humanos son conculcados afectando que no solo a la persona en su desaparición física sino al conjunto de las relaciones y las prácticas sociales que esas personas entramaban y encarnaban así fue que se plasmó después del 76 hasta y hasta el 83 los objetivos del genocidio de las políticas neoliberales del terreno del Estado. O sea, la, la, las políticas neoliberales este, solo fueron, se han podido ir aplicando en medida que eh, el genocidio destruyó el entramado de solidaridad, el entramado de, de, de compromiso social eh, que encarnaban eh, las luchas del 70, ¿no? Desgraciadamente, ya en democracia, o sea, este instrumento no persistió en la práctica, eh, este instrumento no es abandonado, eh, eh, está menguada y en constitutos políticos absolutamente distintos. Solo por mencionar algunos casos, Miguel bru desaparecido en la comisaría de La Plata, Julio López, el eje detenido desaparecido y testigo privilegiado del genocida de Checolás, contra, eh, contra Checolás, este en una causa contra la policía, la policía de la policía de la provincia de Buenos Aires. Luciano Arruga, Santiago Maldonado, desaparición forzada a de muerte y ahora Facundo Astudillo Castro, desaparecido desde el 30 de abril de, de este año. A los que hay que sumar las desapariciones forzadas denunciadas por los pueblos originarios, en numerosos casos sobre todo los mapuches en su lucha y resistencia por la defensa de sus territorios. Claro, estaba pensando qué importante que subrayar las diferencias en las que este mecanismo de terror, que es la desaparición forzada de personas, ocurre. Y digo esto porque eh, la Argentina tiene larga data de desaparición de personas, supongo que eh, en las experiencias comparadas esto no debe ser una excepción, eh, pero eh, cuando nos referimos a los episodios ocurridos, hace más de 40 años durante la última dictadura militar tal vez la diferencia es que esto se encarna como un sistema y tal vez este sistema que es lo que configura la lesa humanidad o el plan sistemático es lo que eh, provoca una una definición de terrorismo de Estado que es lo que está en la base de lo que conmemoramos y lo que luchamos cuando eh, enfocamos los cristianos ...de los primeros cometidos por el proceso de reorganización nacional y sus antecedentes inmediatos de las organizaciones parapoliciales. Eh, no obstante, está bien que digamos que eh, el, el atropello estatal encarnado por las fuerzas dirigidas o no por el poder político con el ánimo de provocar la desaparición tiene como miramiento no solamente la eliminación del de sujeto a, a, que se despoja de la vida y de su de su identidad, porque al desaparecer algo así ocurre, sino que eh, es un mecanismo que eh, queda fuera de control, aún como insisto, cuando los poderes políticos eh, no estarían de acuerdo con este eh, comportamiento brutal de las fuerzas represivas del propio Estado. En ese sentido me parece que también eh, es un episodio que con características distintas sigue ocurriendo en distintos lugares del, del mundo y por eso justamente se conmemoran jornadas internacionales con testimonios de distintos lugares que lamentablemente por el pasado de la última dictadura la, la, la Argentina tiene una presencia mayor en esta triste experiencia pero en estos en estos años de, de estado de derecho nos enfrentamos como bien decía guillermo con nuevas desapariciones con un, un formato diferente, y por estos días eh, estamos, eh, bueno, con el hallazgo del cuerpo de quien fue por unos cuantos días desaparecido, eh, me refiero a Facundo Astudillo, eh, del cual, bueno, si bien es cierto que la pirámide estatal ha dado una respuesta diferente, ellos no creen quita la criminalidad estatal del episodio y que bueno sí sí se puede restañar esta situación es con el esclarecimiento castigo y fundamentalmente enderezar una política de las fuerzas represivas que no cometan ese eh, este estos crímenes abarrantes en ese sentido trayéndolo la actualidad a la figura del desaparecido la eh, ¿Qué conclusiones se van tramando en estos encuentros internacionales bueno hernán me parece que ante tu nueva pregunta tenemos que puntualizar lo siguiente en argentina la dictadura impuso un plan sistemático de desaparición forzada y lo aplicó a 30.000 compañeros se considera de lesa humanidad porque los genocidas cometieron crímenes atroces contra la población y además de los vejames, de las torturas, los vuelos de la muerte basta mencionar el robo de por lo menos 500 bebés de los cuales al menos hoy, hoy hay 400 argentinos a los que se les ha robado su verdadera identidad se los mantiene en la ignorancia de quiénes son sus verdaderos padres y ellos son consecuencia hoy de las desapariciones forzadas de otras épocas en América Latina, si vamos a ver un poco otras realidades. Hoy la desaparición forzada es una realidad lacerante en varios países. Para para mencionar solamente a dos, los más horrorosamente destacados, digamos que por ejemplo en Colombia el Estado mediante la unidad de búsqueda de personas, una unidad administrativa que puso en marcha hace dos años, admite que por lo menos hay 120.000 personas desaparecidos, colombianos víctimas de desaparición forzada entre los años 1958 y 2018 en el marco, es verdad de un conflicto armado, pero que se fue desarrollando a lo largo de 60 años y en México lo que se conoce como el crimen organizado bueno, en esa denominación se mete al narcotráfico, la trata de personas, al robo puro y simple, pero también a las víctimas Eh, directamente asociadas con la militancia política, eh, decimos que este crimen organizado es inseparable de la situación de dominación impuesta por Estados Unidos, por el Tratado de Libre Comercio, que significa el saqueo puro y simple de sus riquezas petroleras, la ruina de sus campesinos, etcétera La desaparición forzada asoló a poblaciones enteras en el país, Eh, desapareciendo haciendo víctima de desaparición por forzada por lo menos a dos mil personas en un lado tres mil personas en otro Fundec y Fundem que son las federaciones que aglutinan a colectivos de familiares eh, que denuncian eh, dicen afirman que por lo menos hay 60 ,000, ,000 personas, 63 mil personas víctimas de desaparición forzada en lo que va a desde el año 2000 hasta la asunción del actual presidente López Obrador. El Tribunal Permanente de los Pueblos, que se instaló en México durante tres años, en su sentencia final de noviembre de 2014, calificó al PRI, a los gobiernos del PRI, como gobiernos no, no corruptos, sino gobiernos criminales,